Ojos parece que, que, bueno, que nos podían llegar a tirar abajo, pero Dios nos puso en el corazón el seguir adelante. Y bajo la llovizna, los jóvenes, los adolescentes, los mayores, todos estábamos ayudando porque sabíamos que Dios es soberano y Él hace su obra, su voluntad se hace a pesar del clima o de cualquier.、Eh, Obstáculo que haya. Él se manifiesta y manifiesta su obra y lo hizo、eh, ayer y lo pudimos ver y lo pudimos disfrutar y muchos niños se entregaron su vida a Cristo. Así que le dio gracias a Dios por eso. Amén. La gloria es para nuestro Dios, a m A todo el equipo del Ministerio de Niños que pasen para que los puedan identificar al que no, no los conoce. Así podemos agradecer como equipo y nos unimos al agradecimiento que recién mencionó Laura. Bueno, ven que somos unos cuantos. Y así como decía Laura,、eh, somos los que organizamos el evento, pero en realidad toda la Iglesia Unida estuvo trabajando. Desde el más pequeño, ¿sí?、Hasta Los más jóvenes, como siempre, ellos se subtitulan que son los plateados, que también estuvieron presentes aquí colaborando y este, participando de toda esta fiesta espiritual que fue. Hay un texto que está en 2 Corintios que. ¿Lo pudieron poner? Que refleja todo lo que pasó ayer. La verdad que con los ojos de la fe pudimos ver, a pesar de que parecía que estaba todo en contra. que Durante la semana el enemigo puso muchos obstáculos. Ayer Dios pudo desplegar su, su gloria, su poder y, y lo pudimos ver y disfrutar todos. Así que. No, no importa, no importa. El texto decía que este, los ojos humanos no pueden ver, y es verdad eso, porque. Veíamos cómo la gente pasaba con paraguas y los jóvenes y todas la, la, las personas que vinieron a ayudar sacaban los puestos, decoraban y demás. Y decían: Eso s están locos. ¿Cómo puede ser que en el tremendo día, con lluvia, con lloviznas, estén organizando todo? Y nosotros íbamos adelante y este, armábamos todo. Aunque a veces parecía que quería flaquear la fe, igual nos animábamos entre nosotros y seguíamos、eh, Poniendo todo para que realmente esa fiesta se llevara a cabo. Y así fue. Así que yo agradezco, hermanos, de estar en esta iglesia, ser miembro de esta iglesia tan colaboradora, tan, con un corazón tan servicial, tan dispuesto a poder、eh, servir y rendirse al Señor. Y ayer fue una muestra de eso. La verdad que lo digo con emoción y les agradezco y los bendigo en el nombre de Jesús para que sigamos como iglesia adelante. Como es el, el lema de nosotros, una iglesia que crece y así es. Y le voy a dar la oportunidad también a algunas de las que quieran expresarse. Y les pido también a todos, ¿no? Y también al equipo, que es el que se llevó la, la parte、eh, más pesada, digamos, del trabajo, un aplauso, ¿sí? A d i ó s y también a todos los que participaron. ¿Quién va a decir algo? ¿Alguno se va a animar a hablar? No. Doy gracias a Dios por tener una iglesia donde el Señor me mostró venir y trabajar para Él. Me emociono porque un grupo de hermanos p r e c i o s o que en años、eh, lo he conocido a cada uno de ellos. Y cada día es un esfuerzo, un gran esfuerzo para nosotros que ya tenemos una cierta edad y para otros que empiezan. Doy gracias a Dios por lo que. Ellos están creciendo en el Señor y el apoyo misionero que tienen de ver más allá. Una iglesia activa, atractiva. Eso quiere Dios. Que trabajemos para Él. Con gracia. Con actitudes positivas. Esa, esa actitud que quiere el Señor en cada uno de ustedes. No importa la edad. No importa. Es estar con la presencia del Señor. Y trabajar para Él, porque el Señor hizo muchas cosas en nosotros, muchas cosas. Así que Dios lo bendiga a este grupo, hermano, y a la Iglesia Jesús es el camino. Bueno, buenas noches, hermano, realmente sí, también agradezco muchísimo el que poder estar ayer compartiendo con tantos niños y bueno, sirviendo al Señor de esta forma. Pero más aún quiero agradecer por todos los jóvenes, estos chicos que con tantas ganas de esta iglesia, de esta congregación, ponen y veo que no, en todo momento, cuando se trata de trabajar con niños, ¿no es cierto? Qué amor que lo ponen. Y lo hacen realmente con esa alegría, con ese gozo de servirlo al Señor. Y realmente eso es una bendición tenerlo a cada uno de los chicos jóvenes. Nos fortalece a nosotros los grandes y nos alegra verlos realmente agradecidos a Dios porque la obra es de Él. Y así se hizo ayer, ¿no? Gracias al Señor por todas las cosas que Él hizo ayer, por cada niño, por cada,、eh, cada este, chico que ha tomado decisión, por el Señor. Y así también personas que han, aún han escuchado, no sé, tal vez en su corazón lo hayan hecho, no se acercaron, pero de escuchar lo escucharon. Entonces,、eh, el Señor va a orar de una u otra forma. Alabado sea el nombre de Dios y a Él sea la gloria en realidad. Eh, han trabajado mucho y aún este, fui testigo que a las 11 de la noche、eh, un grupo de, de jóvenes grandes terminaron de dejar el lugar en condiciones para que hoy pudiéramos reunirnos. Así que con todo el trabajo y el esfuerzo previo también hubo un gran esfuerzo posterior. Y con la alegría, el entusiasmo, el ánimo, pensando en los frutos que Dios da. Y ver ayer tantos chicos y después. Al aconsejarlos, porque aún al hacerlos pasar, claro, venían todos, no venían solo los que habían subido. Entonces fue oportunidad de hablarles del Señor a otros que no habían podido subir a la plataforma y la mayoría de esos chicos recibieron al Señor. Así que、eh, Dios utilizó de una manera tan preciosa el mensaje que dio Chiflete en distintos aspectos, para salvación y para restauración también. Y creo que el Señor ha cumplido sus propósitos porque encontró. Un pueblo dispuesto, visión y los vecinos se arrimaban. Uno entró a ver cómo estaba el templo y lo que estábamos haciendo, otra venía de trabajar preocupada porque llegaba tarde trayendo caramelos. Y es un testimonio de, del amor y de la obra de Dios a través de esta iglesia para aquellos que aún no le conocen. Así que que toda la gloria y la honra es para el Señor. Y Dios ha levantado una iglesia preciosa que ama, que sirve. Que se une continuamente y eso es lo que agrada a Dios, es lo que Jesús dijo: ¿no? que cuando fuéramos uno, Él iba a dar fruto y es lo que hace acá. A mí me bendice. Bueno, muchas gracias y para terminar, la tarea no termina sino que comienza acá. Eso es lo que dijimos ayer. Así que los invitamos a todos también a seguir el, el, el seguimiento ¿no? de estas personas que se convirtieron, de estos chicos que se convirtieron, para que podamos integrarlos a, al pueblo de Dios. Y les prometo que el texto que, que les dije recién va a estar en el texto, que el domingo que viene lo vamos a pasar. Así que les dejo para el domingo que viene el texto. ¿sí? Muchísimas gracias. d ¿eh? Dios los bendiga. Amén. Es aplauso para nuestro.、Um... Le voy a pedir una vez que los niños ya estén saliendo a los que están todavía sin lugar que ocupen los asientos que están por aquí, así podemos estar todos concentrados en la palabra y preparando nuestro corazón para escuchar a Dios. Claro que Él está aquí y Él va a querer decirle algo a usted de manera particular. Le voy a pedir también a los líderes de la iglesia, particularmente a los. Diáconos y a las d i a c o n i c a s estar atentos al final del mensaje. Yo voy a hacer un llamado a todos los que quieran y necesiten recibir bendición de Dios, porque vamos a orar por tu vida, vamos a orar por su vida en esta noche también. Y oramos a aquel que es todopoderoso y quien tiene el deseo profundo de demostrarle cuánto le ama y por eso quiere bendecir su vida. En cualquier tipo de situación, necesidad o experiencia que esté pasando, Dios quiere hoy, si usted se lo permite, Demostrarle cuánto le ama y poder desatar su gloria y su misericordia y su poder sobre su vida y sobre todo aquello que le puede estar cargando o agobiando. Claro que no puedo dejar de unirme a la gratitud a toda la iglesia y, particularmente, a la directora del Ministerio de Niños y a todo el equipo de trabajo. Uh, por uh, bueno, el evento que hemos podido realizar ayer como iglesia, ¿no es cierto? Ya desde muchos días antes,、eh, una legión de personas ha estado trabajando, compartiendo, colaborando y haciéndolo con toda pasión y con todo entusiasmo y con toda fe en el Señor, ¿es verdad? Muchos días antes ya venían pronosticando lluvia,、eh, pero bueno, nuestro Dios demostró también en ellos su fidelidad y, y su soberanía. Él reina y Él ejerce dominio sobre toda la creación y sobre la naturaleza. Así que Él fue capaz de detener la lluvia en el momento correcto y oportuno, e incluso después, ya a media finalizada la tarde, quizás todavía había algunos por aquí dando vueltas,、eh, a comenzar a ver los rayos del sol nuevamente, ¿no es cierto? Más allá de eso, ha sido una jornada de enorme bendición, que, claro, ha podido superar a lo que hemos realizado el año pasado. El Señor añade bendición, ¿verdad? Así que、eh, más allá del tiempo, del frío, de lo que fuere,、eh, Dios estuvo presente y la gente ha respondido de toda la comunidad, de todo el barrio. Así que nos hemos visto superados en, en, en el número de niños y en el número de personas también. Es cierto, muchos niños, un elevado número de niños,、eh, han ha recibido al Señor en sus corazones,、eh, por lo cual también. Es un trabajo para la iglesia de aquí en más. Tenemos que ministrarles, servirles, disipularlos, acompañarlos, etcétera, para que esa decisión se vaya consolidando en sus vidas y que vayan experimentando también todo lo que Dios tiene para ellos, aún siendo niños. Pero también ha habido algunos adultos, ¿eh? algunos serían los padres o los abuelos, pero muchos de ellos estuvieron expresándose. Y muchos de ellos expresaron la necesidad de Dios y el deseo de comenzar a asistir, a venir, a buscar más de Dios. Así que también tenemos que orar por ellos, por los papás de esos niños, por los familiares, por los abuelos, los hermanos, los tíos. Yo tuve experiencias de personas que yo nunca había visto y ni siquiera sé todavía bien quiénes son. Supongo que será gente del barrio, pero me habían visto parado allí y yo tampoco. Creo que supieran que, que era el pastor de aquí, pero no importaba eso, ¿eh? como si hubiese sido cualquier otro de ustedes, m e van a decirme: No, yo los quiero felicitar por lo que están haciendo con los niños, la verdad que esto es tremendo.、Eh, bueno, y, y expresiones así que, que、eh, marcaban que Dios,、eh, a través de la iglesia, estaba haciendo un impacto en la comunidad, y eso debe ser cada vez mayor. Eh, debe ser cada vez mayor. Así que,、eh, bueno, yo tuve oportunidad de hablar con varias personas que, que no conocía y saludarlas y escucharlas atentamente y todas expresaban este, un poco este mismo sentir. Así que te, tenemos trabajo por delante, tenemos un montón de trabajo.、Eh, de todas maneras, una de las cosas que nos va quedando en todo esto, de las tantas enseñanzas y estímulos que nos quedan, es. Yo le animo a, a leer y a releer con, con mucha oración el pasaje de la visita del siervo de Dios a aquella viuda、eh, en un contexto de hambruna a la que solo le quedaba una poquita de aceite, tenía deudas, su hijo estaba por morir, se enfermó después, bueno, no tenía casi nada para ofrecer. Y, y el siervo de Dios le invitó a traer más vasijas de aceite que pidiera prestadas, que las consiguiera donde fueran, porque Dios estaba dispuesto a derramar abundante aceite, sobreabundante, sobrenatural. <ríe> y, y aquella mujer confió y salió a buscar vasijas. Y en la medida en que hubo nuevas vasijas, hubo el aceite que las fue llenando, hasta que no hubo más vasijas, por lo cual cesó el aceite. Lee y relee ese pasaje y hazlo c e en oración, porque si todas las personas que estaban ayer aquí en la calle, Hubiesen tenido que entrar aquí para escuchar la palabra y el mensaje de Dios, no hubiesen entrado todos. De hecho, cuando entraron para compartir la merienda,、eh, bueno, esto estaba lleno de gente, ya era imposible caminar y,、eh, y aún niños había en el salón contiguo y, y otros en la cocina, pero aún algunas personas ya se habían retirado y habían regresado a sus hogares. Pero si todo el mundo hubiese necesitado entrar aquí, no lo hubiésemos podido hacer. Quizás necesitamos pensar en más vasijas. Dios está de demostrando que hay más aceite, que Él está dispuesto a derramar más bendición. Y quizás nos está invitando a que pensemos seriamente, consigan vasijas, para que yo pueda seguir derramando esa gracia y esa gloria. Y después compartime lo que Dios puso en tu corazón. Muy bien, otra vez gracias a todos los que han estado trabajando, lo hicieron como siempre, lo hace la iglesia, con este mismo sentir y con este espíritu. Dios siempre añade su bendición y nos sorprende toda vez que le servimos de esta manera y lo va a seguir haciendo. Así que este es el desafío que tenemos por delante todavía también. En esta noche vamos a, a, a recibir una palabra, a recibir una palabra en continuidad de la que ya recibimos el domingo anterior. El domingo anterior. Estuvimos hablando de un pasaje en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 54. Esa, esa, esa promesa de Dios que Él estaba desatando sobre nosotros, haciéndonos recordar a nosotros,、eh, llamándonos la atención a eso, también tiene que ver con esto que acabamos de compartir y con esto que hemos acabado de compartir con la comunidad y con el barrio. Y era: pronto estarás lleno a rebosar. Y nos lo decía como iglesia, en primer lugar lo recibíamos como iglesia. Dios está propuesto a cumplir su promesa sobre nosotros: pronto estarás lleno a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Así se completa ese pasaje de la palabra de Dios: pronto estarás lleno a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Hemos visto también el domingo anterior, entonces, que nos cabe a nosotros para que Dios pudiera dar cumplimiento a esa promesa sobre nosotros. Dijimos, todas las promesas que Dios ha formulado en la palabra conllevan aquello que Él se compromete a hacer, y efectivamente esa es la parte que siempre tiene cumplimiento, que nunca falla. Esa parte está asegurada, está garantizada, porque nuestro Dios es fiel. Pero junto con la promesa, la contrapartida, está lo que los hombres, nosotros, su iglesia, su pueblo, debe hacer. ¿Cómo yo me tengo que parar frente a esto? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál debe ser mi respuesta? ¿Cómo me tengo que ubicar? ¿Cómo nos tenemos que ubicar como iglesia para que Dios pueda dar cumplimiento a su promesa sobre nosotros? Así que estuvimos reflexionando un poco sobre eso también y luego lo aplicamos a nuestra vida personal. Pero este pasaje se complementa con esta otra parte que dice que nuestros descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Y yo quiero llamarte la atención a esta entonces última expresión, a esta última parte de la promesa de Dios. Dice que nosotros y aún nuestros descendientes, quizás tus hijos, quizás tus nietos, Van a ocupar otras naciones y a repoblar las ciudades en ruinas. Hace poco compartíamos eso, de que Dios quiere edificar una iglesia como lo está haciendo, para que vos no solo sientas un sano orgullo de pertenecer al pueblo de Dios en este lugar, sino para que pienses en echar raíces tan profundas. Que le permitamos a Dios edificar una iglesia que pueda contener a nuestros propios hijos y a nuestros propios nietos. Que nuestras generaciones, aquellas que nos están ya viniendo, ellos también sientan ese sano orgullo y digan: Este es mi lugar, esta es mi... Yo, yo, yo pongo acá mi vida, mi todo, mi familia y mis generaciones posteriores también, para que sean parte del mover de Dios en este lugar. Y Él en esta noche, Dios nos está diciendo que entre todos entonces vamos a ocupar, vamos a ocupar, vamos a ocupar una tierra, un territorio que todavía no tenemos. Pero dice Dios, lo van a ocupar. Eso es lo más importante. Dios está comprometiéndose a darnos esa tierra, ese nuevo territorio, esa nueva nación. Él está deseoso de darnos extensión, de que podamos ir más allá. Y de hecho, tenemos que estar rápidamente pensando en esto. Porque yo te invito: los que están allá detrás pueden ver hacia adelante, pero los que están delante no pueden ver tanto hacia atrás. Pero si ustedes se ponen en pie o giran su cabeza, se van a dar cuenta de que esta vasija ya está llena de aceite. Esta vasija está llena de aceite. Necesitamos más vasijas. Dios está derramando mayor bendición. Dios nos está invitando a que hagamos vasijas. Para que Él pueda seguir dándonos esta bendición y esta gloria y ocupemos más territorio, ocupemos más territorio, más tierra. Y dice: repoblar las ciudades en ruinas. Y la primera a la cual tenemos que fijar nuestra atención para repoblar es esta ciudad de Florencio Varela, este barrio, aquí la curva, y más allá. Dios nos está llamando, siempre lo estuvo haciendo, pero nos está confirmando que aquello que estamos haciendo está en la dirección correcta, está en el cumplimiento de la misión que nos ha compartido y está siendo parte de alcanzar la visión de la iglesia que Él quiere. Esa iglesia activa, dinámica, que se extiende, que siempre mira más allá, que ministra las necesidades a l r e d e d o r y que entonces ocupa más territorio y va repoblando la ciudad. Que está en ruinas. Dios habla a nuestra ciudad, Dios habla en su palabra Florencio Varela, aunque te parezca mentira, ¿eh? no, no existía en el tiempo en que fue escrito esto allí en el profeta Isaías, pero ahora en el capítulo 49 y versículo 17, Dios habla a la ciudad y dice: Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. ¿Y a quién te crees que se refiere la palabra? ¿A quién te crees que se refiere el profeta ahora en este tiempo con tus edificadores? ¿Quiénes son los edificadores de esta ciudad? Sino nosotros, el pueblo de Dios que nos ha colocado en este lugar y en esta ciudad. Es la iglesia del Señor, también esta iglesia. Somos nosotros los edificadores. Y tenemos que ir a prisa para que entonces los destruidores y los asoladores que están poniendo en ruinas a esta ciudad que debemos repoblar puedan salir de aquí. Puedan huir de aquí, puedan salir, puedan ser despojados. Y entonces nosotros tomar esta nueva tierra para el reino de Dios y para su rey. La iglesia debe irrumpir en la comunidad, en la ciudad, con el evangelio del reino. Debemos irrumpir todavía mucho más, mucho más, con el mensaje de esperanza. Con el anuncio de salvación y de libertad que las personas necesitan. La ciudad está en ruinas, está arrasada por el pecado, por la maldad, por la violencia, por la inseguridad, por las obras del enemigo. Está en oscuridad, está en tinieblas, está humeante. Y necesita ser restaurada, restituida, edificada. Dios le está diciendo a esta ciudad. Aquí están tus edificadores, están viniendo a prisa, rápido, vienen en tu auxilio. Ellos van a repoblar esta ciudad en ruinas, la van a saber edificar y reconstruir ahora para el reino de Dios y van a despojar a los asoladores y a los destructores. Esa es la imagen y la figura de lo que Dios está haciendo en este tiempo y quiere que lo pongamos todavía más profundo en nuestro corazón y, y en nuestras actitudes. En medio de tanta desesperación que tiene tanta gente, en medio del vacío, de la inmoralidad, de la idolatría, de la confrontación, de la desolación y de la confusión que reina en esta ciudad también, tenemos que levantarnos como edificadores y expulsar a los destructores de este barrio y de todo Florencio Varela. Por ello, vamos a tener que hacer cuatro cosas: cuatro cosas, son cuatro llamados de atención, son cuatro referencias a las cuales vamos a tener que tener en cuenta para efectivamente poder hacer lo que Dios nos está diciendo y alcanzar el cumplimiento de la promesa y la bendición de Dios, no solo para nosotros, sino para toda esta comunidad. En primer lugar, debemos pedir, pedir, orar por la paz de nuestra ciudad. Tenemos que pedir por la paz de nuestra ciudad. No ser instrumentos para mayor división en nuestra comunidad. No ser instrumentos para, en todo caso, profundizar lo que tantos hablan sobre la grieta que hay en la sociedad. De cualquier tipo, sea político o de cualquier tipo, estamos llamados a proclamar la paz. A proclamar reconciliación. Y no nosotros debemos ser ninguno de los hijos e hijas de Dios. Ser instrumento para ahondar aquello. Sino para orar y proclamar esto. Y ser instrumentos para la paz en nuestra ciudad. Por supuesto que eso se debe verificar primero dentro del pueblo de Dios, en su iglesia. Ningún siervo, o sierva de Jesucristo. Debido a ser nunca instrumento para plantear división de ningún tipo, confrontación, enemistad. ¿En nombre de qué? ¿Qué es más importante que nuestro Dios? ¿Qué es uno? Él reina sobre todo rey y sobre toda nación. n a favor de quién estamos? Y una vez verificado ese espíritu de unidad en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios podrá ser instrumento para llevar paz a la ciudad. Paz a la ciudad. ¿Sabe qué ocurre? Si no lo hacemos, tampoco el pueblo de Dios va a poder experimentar paz. Lo dice la palabra de Dios. Otro de los profetas, Jeremías en este caso. Dice, procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Dios nos trajo hasta aquí, nos ha transportado. ¿Eh? Algunos un poco más cerca, otros los transporta desde Ceballos, desde otros bosques, ¿qué sé? ¿Dónde vienen? De otros lugares, Verazategui, Quilmes. Bueno, a otros nos hace transportar desde Munro. <risa> y qué sé yo. Bueno, pero a todos nos hizo transportar, r i o Y nos hizo transportar, dice, con este propósito también. Él dice: Yo los hice transportar acá para que ustedes oren y clamen por la paz de esta ciudad, de esta comunidad, de este barrio. Clamen, oren, peticionen, rueguen, dice, por ella, a Dios, porque en la paz de la ciudad ustedes van a tener paz. En la paz de la ciudad nosotros vamos a tener paz. Así que el mundo no necesita más enemistad, más pelea, más guerra, más confrontación, más separación. El mundo necesita paz. Y somos nosotros el pueblo de Dios, que no solo la vamos a pedir en oración, sino que la vamos a predicar con nuestra palabra, pero porque la gente va a poder ver que eso es una realidad entre nosotros también. Que cualquiera que pudiera ingresar a este lugar pudiera. Percibir en su piel, aquí hay paz, aquí hay paz, aquí se respira paz, aquí se vive paz. p o r q u é observa cómo nos vinculamos. Nehemías, un gran siervo de Dios, usted sabe, fue、eh, transportado, fue llevado por el Señor a, a, a reconstruir. Una ciudad en ruinas. El, el muro de la ciudad de Jerusalén y esta misma ciudad habían caído, eh, eh, estaban por el piso. Eso era oprobio, eso era vergüenza, eso era dolor. Era ver la ciudad arrasada, asolada. Y, y, y cuando algunos vinieron de la ciudad de Jerusalén a aquellos lugares donde estaban deportados, Nehemías les preguntó: ¿Y cómo está la ciudad? ¿Cómo está la ciudad? Y se le dijeron: Nada bien. Está hecha a pedazos. Está caída. Está irreconocible. Es tremendo. Es tan triste. Está desolada. Y esto volvió a quebrantar el corazón de Nehemías a tal punto que dice la palabra. Que lo primero que él hizo fue comenzar a clamar y orar a Dios por la paz en Jerusalén, por el levantamiento, la edificación nuevamente de esa ciudad. Y, y si nos preguntaran en esta noche a nosotros, ¿y cómo está tu ciudad? ¿Qué podrías contestarle? No, bueno, depende, vamos a ver ahora los resultados de esta noche. Este, pero ya vas a ver, vienen aquello, s vuelven no sé quién. ¿Cómo está tu ciudad espiritualmente? ¿Cómo está? Todos podríamos decir y debiéramos decir: está destruida, está arrasada. ¿O no lo ves en la vida de la gente? ¿No lo ves en la vida de las personas? ¿No lo ves en la vida de los niños que ayer entregaron su vida a Cristo? No v e s en los ojos de las personas con las cuales no escuchamos, está destruida. Nuestro corazón debiera ser conmovido y quebrantado, de igual manera que lo fue el de Nehemías, para podernos aclamar y orar y rogar a Dios por la paz de esta ciudad. Claro que Nehemías no dijo, y bueno, si podés. Manda paz a la ciudad de Jerusalén, pero yo estoy también acá, estamos también cómodos, tenemos buena temperatura, estamos felices. No, Él oró diciéndole: Señor, yo estoy comprometido, yo quiero ser instrumento de esa edificación. Señor, acá está mi vida en primer lugar. De esa manera tenemos que orar, clamar y rogar y ser cada vez más quienes lo hagamos. Y con esa carga y con ese sentir, finalmente Dios hace planes y lo envía hacia allá, hacia la propia Jerusalén. ¿Cómo está Jerusalén? Cuando la respuesta fue: No, bien. El corazón de n e h e m i a s se quebrantó y dijo: Cuando oí esto, me senté y lloré. Me senté y lloré. n e h e m i a s se sentó y lloró, se lamentó de verdad por la situación que estaba viviendo su ciudad. Y durante días lloró, ayunó y oró al Dios de los cielos, pidiendo: Señor, ten misericordia de mi ciudad, de esta ciudad, y usame y usanos como pueblo tuyo para ser de bendición y proclamar la paz y llevar la paz. Allí donde no la hay, y reedificar esta ciudad. n e e m í a s oró por la ciudad, conmovido profundamente por el anuncio y por el estado en que estaba la ciudad. Estaba sumida en dolor y en aflicción. Pero una vez que estuvo en la ciudad, luego también salió por la ciudad para reconocerla y orar por ella y por su reconstrucción. Para anunciar a los aires que la gloria de Dios era vía vista allí nuevamente, que el poder de Dios haría grandes cosas, que Dios restauraría el esplendor y el bienestar de esa ciudad que ahora eran ladrillos rotos y caídos por todas partes. Nemías caminó por las calles desiertas, por las calles arrasadas, en ruinas, pero ahora para bendecir a cada persona, bendecir cada casa y bendecir cada familia. Y el Señor nos está llamando a que hagamos esto. Ambas cosas, hay que orar, hay que orar por la ciudad, pero tenemos que orar en la ciudad también, por lo cual estamos convocando a una caminata de oración. El pueblo del Señor, nosotros, la iglesia, debemos salir también a orar en la ciudad. Y lo haremos como lo hizo Nehemías: iremos en equipos. Pero tenemos que pasar un tiempo prudente orando en la ciudad y debemos proclamar lo mismo que proclamaba Nehemías: aquí viene el reino de Dios, aquí viene la edificación de esta ciudad, aquí vienen、eh, los hijos de Dios y aquí son desplazados los asoladores y los destructores. Aquí viene un tiempo nuevo para esta ciudad y hay que ir y orar por cada casa por la cual pasemos. Por su frente caminando, por cada persona que veamos caminando, por el comercio que vamos a pasar por delante, todos deben ser alcanzados por esta bendición de Dios. Y nosotros tenemos que ir a hacer eso y proclamar en los aires de este barrio y de esta ciudad que el reino de Dios viene y su rey, nuestro Señor Jesucristo, a reinar. Amén. Bueno, espero que podamos ser también un buen ejército de los que salgan a. Orar y hacer esta caminata de oración, y así la vamos a reconocer y vamos a ver perfectamente. ¿eh? Tu corazón va a ser conmovido, ¿eh? si no lo fue hasta ahora, como lo fue el de Nehemías, al ver la situación en la cual está la gente, cómo vive la gente. Vamos a ver la realidad de esta destrucción espiritual de nuestra ciudad y vamos a clamar a Dios, pero con este sentir: Señor, nosotros vamos a ser instrumento. Nosotros estamos viniendo a poner la planta de nuestros pies aquí para que venga tu reino y tu reinado sobre toda persona y sobre toda criatura. Así que si usted lo va a hacer,、eh, anote su nombre en un papel. El domingo que viene, póngalo con su ofrenda allí y vamos a levantar este ejército y vamos a coordinar la salida para orar no solo por la ciudad, vamos a orar en la ciudad de esta manera también. En segundo lugar, no solo debemos pedir por la paz de nuestra ciudad, debemos predicar por la restauración de nuestra ciudad. Predicar, orar y ahora predicar. Predicar es anunciar, es, es difundir, es dar a conocer que la gloria de Dios viene para esta ciudad, que el poder de Dios va a ser revelado y manifestado en esta ciudad también. Tenemos que llamar a todos a la reconciliación y a la paz. Hacer saber a todas las personas que hay esperanza para cada uno de ellos y es Jesucristo nuestro Señor, que Él viene como Rey para establecer su reinado sobre cada vida y sobre cada familia. Tenemos que anunciar y difundir que nuestro Señor Todopoderoso viene a deshacer las obras del diablo sobre esta ciudad, a romper cadenas y a restaurar la paz y la bendición. Que Él viene con gracia y misericordia sobre aquellos quebrantados y dolidos, pero que al mismo tiempo trae justicia y juicio sobre los impíos y los hacedores de maldad. Si no quieren irse antes, serán quitados de esta ciudad los destructores y los asoladores. Lo dice Dios, lo dice Dios en su palabra, y nos dice que nosotros somos los edificadores de esta ciudad. Tenemos que responder a nuestro Dios. Tenemos que responder a nuestro Dios. Así que debemos predicar, además de orar, anunciar, difundir, hacer conocer, proclamar. Este es el tiempo que viene para esta ciudad. Toma decisión ahora. Él viene a salvarte, Él viene a restaurar tu vida, Él viene a romper esas cadenas, Él viene a liberarte, Él viene a desatar poder sobre aquello que vos ya no tenés. Poder para dominar y controlar, sino que sos esclavo de aquello que pretendes dominar en tu vida. En tercer lugar, debemos ministrar por la reconstrucción de esta ciudad. Está bien orar y está bien predicar, pero no es suficiente todavía. Lo que tenemos que hacer es ministrar, servir efectivamente y concretamente por la reconstrucción de esta ciudad. La paz la paz. Es el shalom de Dios. La paz no es s o l o la ausencia de enemistad、eh, o de confrontación. La paz de Dios, Dios mismo es shalom, es abundancia, es prosperidad, es plenitud, es llenura, es completo bienestar y satisfacción para toda persona. Esa es la paz que debemos ministrar, esa es la paz que predicamos y esa es la paz que. Por la cual vamos a orar, pero eso debemos llevarlo a la práctica, debemos demostrarlo a las personas, debemos revelarlo en el nombre de Jesús. Si, si yo quiero ser libre y tenemos que ministrar a ese clamor y esa necesidad, y quiero ser sano y tenemos que ministrar en el poder del Espíritu Santo a esa necesidad y revelarlo. Y quiero que mi matrimonio salga a flote. Estamos hundiéndonos, estamos en naufragio total de nuestro matrimonio y nuestra familia. Y vamos a tener que ministrar esa necesidad en el poder del Espíritu Santo. Pero hay que revelarlo, hay que demostrarlo, hay que hacerlo real para las personas. El apóstol Pablo. Llevó a cabo todo su ministerio, o parte, mejor dicho, de su ministerio, en Primera Corintios lo refleja、eh, toda vez que estuvo allí en Corinto sirviendo y, y predicando y orando. Pero déjeme agregarle lo que dice este pasaje en Primera Corintios 2, 4. Pablo dice: No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Pablo oraba por la ciudad, Pablo predicaba, pero él está diciendo: No lo hice con palabras sabias y elocuentes solamente. Sino con demostración del poder del Espíritu de Dios. Eso es ministrar. El poder de Dios se manifestaba y se revelaba en su ministerio. Y eso quedaba a los ojos de todas las personas. No había más argumentos. No había más argumentos para levantar. Al ver el poder de Dios obrando a través de Pablo y de los demás apóstoles. Y de los discípulos del Señor. Por eso tenemos que ministrar para la reconstrucción de esta ciudad, destruir las obras del enemigo, derrotar el espíritu de división y de confrontación, proclamar unidad y transformación, que son lo opuesto a la división y a la confrontación. Dios quiere que tomemos la ciudad y ministremos con poder del Espíritu Santo a los afligidos, a los encarcelados, a los que están atados y oprimidos, a los enfermos, a los abatidos emocionalmente. Que ministremos con ese poder que Él nos da, a los matrimonios que naufragan, a los niños maltratados, como hicimos ayer, a las mujeres violentadas, a los ancianos abandonados, a los que viven aturdidos. Desolados, a los que viven presos del terror, a los que están desamparados, a los que su vida está devastada, a las madres angustiadas. Tenemos que ministrar para la reconstrucción. Y en eso vamos a tener que confrontar enemigos y potestades. Se van a levantar. En el caso de Nehemías, él se propuso esa tarea de reconstrucción. Oró, clamó, se preparó, comenzó a caminar,、eh, levantó un ejército de aquellos que iban a formar parte de esta movida de Dios. Pero dice la palabra que en algún momento los enemigos se levantaron. Oyéndolo s a m b a l a t Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Va a haber gente. A nuestro alrededor, que les va a disgustar en extremo. Y, y algunos de estos seres son seres espirituales. Por supuesto que de oscuridad y a tinieblas. Y a ellos les va a disgustar en extremo. Ya les está disgustando en extremo que la iglesia se esté levantando como se está levantando. Y esté avanzando como está avanzando. Así que vamos a tener oposición. Pero Nehemías dijo en respuesta. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros, refiriéndose a estos seres, vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en esta ciudad. Y así tendremos que responder: Se van a levantar, ya se están levantando. No hay que tener temor. Dios Todopoderoso es nuestro Rey, y Él va delante nuestro. Y nuestra respuesta tiene que ser: nosotros nos levantamos y edificamos, porque ya no tienen más parte ni memoria en esta ciudad. Y los asoladores y los destruidores huirán, saldrán, son despojados de esta tierra en la cual están haciendo tantos estragos el pueblo del Señor. Ya no mira para otro lado, ya no se hace el distraído. Ahora aquí hay parte del pueblo de Dios que se levanta con toda autoridad, con toda responsabilidad y va a llevar adelante la obra de reconstrucción y de edificación de esta ciudad. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti, de la ciudad. Si dice saldrán, Es porque están allí, es porque están allí y además están haciendo la obra que los describe: destruyen, corrompen, echan a perder, matan, roban, saquean. No podemos mirar para otro lado. Los destruidores. Y los asoladores están ocupando este territorio, no los podemos permitir más. Están ejerciendo gobierno espiritual sobre muchas personas, no los podemos permitir más. Y el saldrán también representa el resultado de la acción del pueblo de Dios en el poder del Espíritu Santo. En cuanto abramos una brecha mayor. Como iglesia en esta comunidad de parte de Dios, la palabra dice que saldrán, no van a poder resistir, no hay demonio ni espíritu inmundo que pueda resistir el avance del pueblo de Dios, porque es de Dios,、no、pueden ni o pueden a u n las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo y somos nosotros. Así que ellos van a tener que salir porque viene el reinado de Dios ahora, viene el gobierno de Dios sobre esta ciudad, viene la autoridad de Cristo, viene el poder del Espíritu Santo a tomar posesión. Y eso es porque la iglesia avanza con la luz del Evangelio de Cristo y esa luz resplandece en las tinieblas. Y son las tinieblas las que huyen y no la luz la que se pone debajo del almohado o se esconde en algún lugar. Ah, las huestes de maldad no tienen parte ni derecho ni memoria en esta ciudad, deben ser expulsados por el pueblo del Señor. En último lugar, además de tener que orar por la paz de nuestra ciudad y hacerlo en la ciudad, además de predicar por la restauración de las vidas de las personas, de las familias en nuestra ciudad, además de ministrar efectiva y concretamente en el poder del Espíritu Santo, Por la reconstrucción de esta ciudad, finalmente lo tenemos que hacer ahora. Lo tenemos que hacer ahora. Dice tus edificadores, le dice a la ciudad: tus edificadores, nosotros, vendrán a prisa, vendrán rápidamente, vienen al instante, no hay tiempo que perder, no hay más tiempo, no queda tiempo. El llamado es un llamado de urgencia. El tiempo se acaba. Cristo está viniendo nuevamente. Ya está en camino. Por eso hay que hacerlo ya mismo. Ya mismo. No hay que dar más tiempo al asolador y al destructor. No hay que dar más oportunidad para que puedan destruir vidas, y matrimonios y familias. Hay que decir, basta ya de oscuridad y de tinieblas sobre nuestra ciudad. Ahora la iglesia, esta iglesia también, se levanta como edificadora del reino de los cielos sobre Varela. En aquel tiempo de Nehemías, él compartió esto con su pueblo y todos dijeron: Levantémonos y edifiquemos, levantémonos y edifiquemos, edifiquemos esta ciudad que está en ruinas. Entonces ellos respondieron: Manos a la obra, ahora. Manos a la obra, ya, manos a la obra, hagámoslo en el nombre del Señor. Y muy animados, dice la Biblia, se prepararon para iniciar la reconstrucción. Este es el ánimo, este es el espíritu que debe estar entre nosotros. Mucho de este ánimo, plenitud de este espíritu para reiniciar, para continuar con la reconstrucción de esta ciudad que está a nuestro alrededor. Dios, entonces, sí. Va a ser su parte, él va a restaurar, él va a restituir, él va a sanar, él va a levantar. Y nosotros, su pueblo, vamos a repoblar la ciudad que estaba en ruinas, la ciudad que estaba en ruinas, pero que ahora está reconstruida, que ahora está edificada en el reino de Dios. Ah, yo quiero preguntar en esta noche: ¿quién va a ser parte de esto? <risa> ¿Quién será parte de este mover de Dios? Nehemiah se lo preguntaba y comenzó a compartirlo. Y, y entonces, y, y, ¿podré contar contigo? ¿Vos vas a estar? Y, y más que apelar a lo emocional, no se trata de eso. Es, decir, no, es tomar conciencia, tomemos conciencia de lo que la palabra de Dios nos dice, de lo que Dios nos viene diciendo en este tiempo, de lo que Dios está mostrando y revelando en este tiempo. Tenemos que dar una, una respuesta consciente a la palabra de Dios. Y no solo emocional. También esto, pero ante todo, una, una respuesta meditada y reflexionada. Una respuesta de compromiso claro y contundente. Cuando así lo hagamos, nos vamos a sentir plenos y perfectamente llenos en lo emocional también. ¿Quién se va a levantar de entre nosotros? Yo te voy a pedir que estemos orando. Ponete a orar. Vete a orar y o r a delante de la presencia del Señor. Él está preguntando esto en esta noche. Él ya nos dijo ahora cuál es su deseo, cuál es su propósito, cuál es su intención. Él nos está revelando sus planes. La Biblia dice eso: que Dios revela a sus siervos, a la iglesia también, sus planes, aquello que va a llevar a cabo, aquello que ya está llevando a cabo. Él lo está haciendo, él lo repitió una vez más en esta noche. Pero ahora Él se está preguntando: o e s c u c h a r o n Muy bien, ahora yo pregunto, dice el Señor: ¿quién será parte? ¿quién se va a levantar? ¿quién será un edificador? ¿un instrumento de bendición para esta ciudad en mis manos? ¿quién está dispuesto a ministrar para que el reino de Dios irrumpa con poder y gloria en Varela? ¿quién será? ¿quiénes serán? ¿cuántos serán? por eso sin que Puedas ver qué decisión va a tomar el que está a tu lado, delante o detrás. El punto es: vos necesitas tomar una decisión, todos necesitamos tomar una decisión. Como iglesia, necesitamos tomar una decisión y, y confirmarle en todo caso a Dios, Señor. Por supuesto, estamos contigo, por supuesto, estamos en tus manos, por supuesto, estamos comprometidos. Lo mejoraremos, trataremos de superarnos, pero Señor. Ponemos toda la carne en el asador por vos. Y lo haremos. Y veremos todavía más grandes cosas. Qué bueno, el Señor ayer nos sorprendió a todos, ¿verdad? Otra vez, pero no cabe en la mente de ninguno de nosotros todavía lo que Dios pretende hacer con nosotros y entre nosotros. Y tu vida, ¿dónde estará? ¿Y vos, dónde estarás? ¿Y qué estarás haciendo? ¿Y a qué dedicarás tu tiempo y tus energías y tu entusiasmo y, y, y tus bienes y todo tu ser? ¿A qué lo vas a consagrar? ¿Hay un plan mejor? Yo quiero orar solamente para pedirle a Dios que renueve la unción sobre tu vida. Él renueve esa plenitud del Espíritu en tu vida para que seas ese instrumento en sus manos. Desde tu corazón, dale la respuesta a Él. Yo no te voy a pedir que levantes la mano en esta noche, al menos para esto, pero levanta tu corazón a Él, Él lo va a ver y Él te va a abrazar y te va a ungir. Con esta unción fresca del Espíritu en esta noche también, y vamos a ser muchos, y será toda la iglesia la que, en manos de este Dios Todopoderoso, podamos avanzar, avanzar para transformar esta comunidad ahora de verdad, como nunca antes lo habíamos visto hasta ahora. Padre, yo te ruego que. Tú puedas renovar esta unción de tu espíritu sobre tu iglesia, sobre cada uno de los que en esta noche está confirmando su compromiso, o renovándolo, o reiniciándolo, Señor. Desatá esa unción de lo alto. Señor, abrí la ventana de los cielos y derramá. Esa unción sobre nosotros, Señor, la necesitamos. Necesitamos ese refrigerio, Señor. Necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser animados, necesitamos, Señor, crecer en la fe. Necesitamos un mayor espíritu de oración, Señor. Necesitamos valentía para predicar tu palabra, necesitamos coraje para ministrar en el poder del Espíritu Santo, Señor. Necesitamos. Dejar fuera el temor para ejercer la autoridad espiritual que nos has dado, Señor. Desatá ahora en los cielos esa unción que llegue a cada una de nuestras vidas, Señor. Que sea derramada en abundancia, en plenitud. Señor, hazelo sobrenatural también en nuestra vida primero, en tu iglesia primero, Señor. Derrama de tu gloria más todavía entre nosotros, Señor, para que podamos llevar tu gloria a esta ciudad y a este barrio. Señor, que sea desatada esa unción fresca en esta noche sobre toda tu iglesia. Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, clamamos por esto. Señor, lo hacemos desde nuestra imperfección, desde nuestras debilidades, desde nuestras caídas también. Señor, no podemos ocultar nada delante tuyo, pero Señor, no pretendemos ser perfectos, sino que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos, hoy estamos delante de tu presencia, nos humillamos delante de esa presencia y te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos unjas de esta manera, que nos unjas de esta manera, Señor, para servirte, para servir en esta ciudad, para repoblar esta ciudad que está en ruinas, Señor, para transformarla, para edificarla. Para aquellos que la están, Señor, asolando y la están devastando, tengan que salir y huir de esta ciudad. Para que tu reino venga y tu reinado sobre cada persona y tu señorío también. Señor, te lo pedimos y clamamos por esto en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. La gloria es para el Señor, pero, ¿sabe? Déjeme repetirle esta frase. Vendrán tus edificadores a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. La pregunta es en esta noche también, no sólo cómo está nuestra ciudad, ya, ya sabemos. La pregunta ahora es: ¿pero cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está su vida? ¿Sabe? No podemos ser edificadores de la ciudad. Cuando todavía nuestra propia vida necesita ser reconstruida. No podemos ir en ruina nosotros, no puedo ir en ruina yo, si estoy en esta condición y pretender edificar la ciudad. ¿Cómo está tu vida? Quizás es tu salud, quizás es tu matrimonio, quizás es tu economía, quizás tu corazón parece estar en ruinas. Cuando nuestra vida parece estar arrasada por el dolor, la aflicción, la soledad, cuando nuestra vida parece estar devastada por la angustia, por la opresión, sos entonces vos mismo el que necesitas ahora recibir poder del Espíritu Santo, y sanidad y restauración. Sos vos mismo quienes tenés que hacer vivas estas palabras de Dios. Dios te dice que tus edificadores están viniendo a prisa, que tus destructores y tus asoladores están saliendo de ti en esta hora. Ahora vamos a clamar al cielo, a este mismo cielo que se abrió para derramar esta unción sobre toda la iglesia, pero ahora será sobre tu propia vida, para que en el nombre de Jesús tus destruidores, tus asoladores se vayan definitivamente de ti. Los que te producen tristeza y quebranto de corazón van a salir definitivamente de delante de ti. Los que te han lastimado, los que te hieren o ya lo han hecho, aquellos que te persiguieron o te persiguen, los que abusaron de ti, los que te explotan o se aprovechan, huirán de ti, saldrán de ti definitivamente. Viene aprisa aquellos que van a edificar tu vida nuevamente. Los asoladores que te controlan, te manipulan o que ejercen violencia sobre ti. Aquellas personas mediocres que siempre te tiran para abajo y te humillan y te hieren. Salen rápidamente en el nombre de Jesús de tu vida. Vamos ahora a clamar para que se vayan de ti también los impuros, aquellos que contaminan. Aquellos que te envenenan, envenenan tu mente y tu corazón. Vamos a clamar y a declarar en el nombre de Jesús que ellos salen de tu vida, de tu territorio. Todos se van, todos ellos se van. No solo algunos, todos tus asoladores y destructores salen de tu vida en el nombre de Jesús. Y vamos a clamar para que vengan tus edificadores. Dios está enviando edificadores a tu vida, los que te van a poner en pie, los que van a restaurar y edificar tu matrimonio, los que van a restaurar la paz en tu corazón. Dios envía edificadores para restituir tu salud física o emocional. Dios ahora está enviando personas sabias, personas espirituales, personas maduras a tu vida. Él está enviando a aquellos que van a sanar tu cuerpo en el nombre de Jesús. Aquellos que van a sanar tu mente y tu alma. Aquellos que te van a ayudar a ponerte en pie, a levantarte nuevamente. Dios está enviándolos también en esta noche. Aquellos que van a traer bendición abundante y sobreabundante sobre tu vida. ¿Cómo está tu vida hoy? Dios te está diciendo, confía en mí. Confía en mí. Yo quiero poner punto final a esto en tu vida. Si algo te tuvo de esta manera hasta aquí, hoy puede ser el día en que vos también digas: Basta, Señor, h a c e l o Acá está mi vida. Y Él la va a reconstruir. Señor, acá está mi matrimonio. Se me pierde. Y el vínculo con mis hijos. O mi salud. Y Él la toma. Y la va a reconstruir. Y la va a hacer nueva. Y ya no vas más a estar en oprobio, ni en aflicción, ni en vergüenza. Tu frente, tu, tu rostro, tu cabeza estará en alto. Como vas a levantar en alto el nombre del Señor Jesús. Él lo quiere hacer en esta noche también. Inclina tu rostro una vez más. Le voy a pedir a los líderes de la iglesia, a los diáconos que estén aquí delante, e x puesto en pie, y estén orando, y estén intercediendo. Háganlo rápidamente, los diáconos y algunos líderes más, párense aquí delante, estén orando, estén orando por aquellos que están aquí en esta noche y necesitan ser reconstruidos, estén orando por aquellos que a lo mejor necesitan esa reconstrucción en sus matrimonios, en sus trabajos, en su salud, estén orando por aquellos que a lo mejor las adicciones, el alcohol u otras cosas están destruyendo vidas. Vínculos, familias, está orando aquí delante, intercediendo por aquellos que están viendo cómo sus hijos toman caminos equivocados, cerrados, cómo son llevados y arrastrados, cómo el enemigo los está despojando. Estamos orando ahora por tu vida, estamos ahora orando por tu salud, estamos orando por tu matrimonio, estamos aquí orando por tus hijos. Dios quiere hacer huir. A tus destructores para siempre, definitivamente de tu vida. Él quiere reconstruirla, Él quiere edificarla. Él quiere ser soberano, Él quiere bendecirte de esa manera. Yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que si vos lo necesitas, si vos lo deseas, te pongas en pie y vengas aquí delante. Mientras todos están orando, vení, ponete en pie, vení aquí delante. Algunos de ellos van a desatar esa bendición sobre tu vida. Tus enemigos van a ser vencidos. En el poder de Dios, así que vení, venía uno de ellos, parate, ponete en pie, trae tu vida a los brazos del Señor. Así que vamos a estar orando los líderes de la iglesia, ya están orando y van a estar ministrando a aquellos que van a ir pasando. Esta es tu oportunidad, es tu tiempo. Dios no quiere que tu vida esté semidestruida, no le des lugar al enemigo. Vení, ponete a salvo. Poné a salvo tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu salud, tu economía. Él te bendice de manera completa y perfecta. Él va a hacer la obra. Él lo va a hacer. No confíes solo en tus propias fuerzas. Confía en el poder de Dios. Él todo lo puede. Así que vení aquí delante. Algunos de los que están aquí van a orar por ti. Van a desatar bendición. Dios la tiene preparada en los cielos. Ellos solamente van a orar. Necesitamos otros líderes varones que vengan aquí delante. Líderes varones, p a r a n s e en pie. Vengan a orar e interceder por ellos. Vengan a orar e interceder en el nombre de Jesús. Necesitamos alguna otra mujer líder de la iglesia venga aquí para orar. d e s a t a b e n d i c i ó n en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Él hace la obra. <ríe> Él rompe cadenas y lo está haciendo en este momento. Si todavía estás allí, lo necesitas y luchaste por esta decisión, te ruego en el nombre de Jesús, te invito en el nombre de Jesús, ponete en pie y vení. Alguien va a estar orando y ministrándote. Alguien va a estar orando y ministrándote. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Necesitamos otro varón aquí. Alfredo, venía aquí a ministrar. Alfredo, en el nombre de Jesús te bendigo para que ministres la vida de esta persona. Rápidamente venimos aquí. El Señor preparó esa unción, el Señor preparó esa bendición en el nombre de Jesús. si estás allí sentado, orada de esa manera. Y pedí que bendiga a estas personas, están necesitadas, estás clamando al Señor. Pedí que él haga la obra y les traiga paz y les traiga libertad y restaure su salud. Sus vínculos. Estamos llamados a edificar, a sanar, a restaurar, a restituir de parte de Dios. Y en esta noche lo estamos haciendo una vez más. En el nombre del Todopoderoso Señor, en el nombre de aquel que reina por los siglos de los siglos, lo hacemos con la autoridad que nos fue dada. Bendecimos la vida de cada uno de ellos, Señor, que tu mano toque sus vidas. Que tu poder impacte sus vidas, que tu gloria sea derramada en ellos, en sus familias, en lo que hacen. Señor, que a partir de hoy vivan bajo bendición, en obediencia a ti, en sujeción a ti, en santidad, para que puedan experimentar la plenitud de esta bendición, este shalom que hoy estás poniendo en sus vidas. Alabado sea tu nombre, Señor. Te exaltamos, Rey, te exaltamos. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Oh, Señor, la gloria es para ti. Señor, a b r á z a l o s a cada uno de ellos, a b r á z a n o s a todos en esta noche, Señor.、Mm. Necesitamos ese toque, Señor, de tu mano, necesitamos sentir tus brazos, necesitamos experimentar ese amor tuyo, Señor. Que todos lo necesitamos. Yo te voy a invitar a ponernos en pie. Vamos a, a exaltar a nuestro Dios, a darle gloria a Él, a hacerlo con todo gozo y con toda alegría. Él es bueno para siempre su misericordia. Él ha obrado, Él ha derramado en esta noche unción, bendición sobre su pueblo. Todos tenemos que haber recibido una parte de ello, una porción importante. La que deseabas, la que anhelabas, la tendrías. Y si hubieses anhelado más, Señor, hubiese derramado más. Hay más aceite de Dios, hay más bendición de Dios. Que, que nuestra vida, como vasijas, a, haga más lugar para eso. Anhelá mucho más de Dios, deseá mucho más de Dios, y vas a vivir mucho más de Dios, y vas a experimentar entonces mucho más de Dios. Pero mientras somos guiados a la alabanza final para exaltar su nombre, te, dale un abrazo al que está ahí al lado tuyo delante, dale un abrazo fuerte. Todos necesitamos el abrazo, aunque no hayamos pasado aquí delante, todos lo necesitamos. Sí, fíjate lo que se siente dar un abrazo, fíjate lo que se siente recibir un abrazo. Así que dalo, dalo, dalo, dalo. Es más bienaventurado dar que recibir. Da abrazo al otro, da abrazo de bendición al otro. Y nos preparamos para exaltar y glorificar su nombre. Vamos a darle gloria a él.